La élite s o u n d c a r tengo dos noticias: una buena y una mala. La buena es que ya es papá. Y la mala es que su hijo salió como usted, loco.